Capítulo 16 La naturaleza divina y la demoníaca. La suprema personalidad de Dios dijo la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza, y el estar libre de envidia y del ansia de honor, estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. El orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia, esas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca, oh Hijo de Prita. Las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes, oh Hijo de Pando, pues tú has nacido con las cualidades divinas. Oh Hijo de Prita, en este mundo hay dos clases de seres creados, A unos se los llama divinos y a los otros demoníacos. Ya te he explicado con todo detalle las cualidades divinas. Ahora, óyeme hablar de las demoníacas. Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento ni veracidad. Ellos dicen que este mundo es irreal y que no tiene ningún fundamento, ningún Dios que lo controle. Ellos dicen que se produce del deseo sexual y que no tiene otra causa más que la lujuria. Siguiendo esas conclusiones, la gente demoníaca que está perdida y que no tiene inteligencia se dedica a obras perjudiciales y horribles destinadas a destruir el mundo. Refugiándose en una lujuria insaciable y absortos en la vanidad del orgullo y el prestigio falso, la gente demoníaca, engañada de ese modo, siempre está entregada a trabajos sucios, atraída por lo temporal. Ellos creen que satisfacer los sentidos es la necesidad fundamental de la civilización humana. Así pues, hasta el final de la vida, su ansiedad es inconmensurable. Atados por una red de cientos de miles de deseos y absortos en la lujuria y la ira, ellos consiguen dinero por medios ilícitos para complacer los sentidos. La persona demoníaca piensa, Hoy tengo toda esta riqueza, y ganaré más siguiendo mis ardides. Todo esto es mío ahora, y en el futuro irá aumentando cada vez más. Aquel era mi enemigo y lo he matado, y mis otros enemigos también serán matados. Yo soy el Señor de todo. Yo soy el disfrutador. Yo soy perfecto, poderoso y feliz. Yo soy el hombre más rico que existe, y estoy rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso y feliz como yo. Voy a celebrar algunos sacrificios, dar algo de caridad, y así me regocijaré. De esa manera, a esa clase de personas las engaña la ignorancia». Perplejos así por diversas ansiedades y atados por una red de ilusiones, ellos se apegan demasiado al disfrute de los sentidos y caen en el infierno. Creídos de sí mismos y siempre impudentes, engañados por la riqueza y el prestigio falso, a veces ellos ejecutan sacrificios orgullosamente y solo de nombre sin seguir ninguna regla ni regulación. Confundidos por el ego falso, la fuerza, el orgullo, la lujuria y la ira, los demonios se vuelven envidiosos de la suprema personalidad de Dios, quien está situado en el cuerpo de ellos y en los cuerpos de los demás, y blasfeman contra la religión verdadera. A aquellos que son envidiosos y malvados, que son los hombres más bajos de todos, yo los lanzo perpetuamente al océano de la existencia material, en varias especies de vida demoníaca. Naciendo repetidamente entre las especies de vida demoníaca, oh hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí. Gradualmente, Ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia más abominables que existen. Hay tres puertas que conducen a ese infierno, la lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma. El hombre que se ha escapado de esas tres puertas del infierno o hijo de Kunti, ejecuta actos que conducen hacia la autorrealización y de ese modo alcanza gradualmente el destino supremo. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las Escrituras y actúa según sus propios caprichos no consigue ni la perfección ni la felicidad ni el destino supremo. Así pues, Mediante las regulaciones de las Escrituras se debe entender lo que es el deber y lo que no lo es. Después de conocer esas reglas y regulaciones, se debe actuar de una manera en que uno se vaya elevando gradualmente.